Meccan etapa 21. La fase comenzó con la invitación, por lo que el Qurayz fue criado y fueron atormentados por aquellos que se convirtieron al Islam con gran tormento para romperlos de su religión.